Hola, soy Vivi y acá los vengo a invitar a un taller navideño、eh, para realizar técnicas de decoración cerámica. Te esperamos el sábado 2 de diciembre a las 5 de la tarde para compartir un momento a pura creación con espíritu navideño. Vas a pintar e intervenir sobre bizcocho cerámico. Las siguientes piezas: una bandeja ideal para servir en la mesa dulce, un pino navideño para decorar el rincón que más te guste o como centro de mesa, y cinco adornos decorativos para tu árbol o para donde más te guste ubicarlos. Importante: no necesitas experiencia, solo ganas de experimentar nuevos materiales y formas de expresión. Se trabajará con una técnica de pintar con pigmentos cerámicos. Te cuento que todos los materiales están incluidos: las piezas de cerámica, los pigmentos formulados para este encuentro, esmalte cristal, la horneada de las piezas, las cuales vas a poder pasar a retirar a partir del 12 de diciembre. ¿En dónde? En lo de Bibi. Eh, sí, estamos muy contentos junto a Carla,、eh, compañía de alfareros. Además, por supuesto, como siempre, va a haber un break con infusiones calientes y frías y cositas ricas para degustar, para compartir. Puedes venir. v e n i t e con una amiga, con tu hija, sobrina, tía, hijada, con quien quieras compartir una tarde maravillosa. El valor es de 8 mil pesos, todo incluido. Y si tienes que, si te interesa o quieres más información, te podés comunicar al 11 61 65 8405. Nos estamos viendo, te esperamos.